A realizar una nueva jornada de vacunación antirrábica en La Plata De 9 de la mañana a 12 del mediodía Se llevará adelante una nueva jornada de vacunación antirrábica gratuita En la Rambla de Avenida 32 y 31 Se solicita a les vecinos que el traslado de los perros sea con correa y bozal Mientras que los gatos deberán llegar en transportadoras o mochilas Desde la dirección de zoonosis remarcaron la importancia De realizar la aplicación de la vacuna desde los tres meses de vida de la mascota Y durante toda su vida, una vez por año Docentes del programa atr piden estar debajo del estatuto docente. Docentes del programa atr y Forte protestaron ayer en 7.50 acompañados de la seccional ensenada del gremio Suteba para luego movilizarse hasta la gobernación bonaerense. Tras haber conseguido la extensión del programa de acompañamiento a las trayectorias y revinculación hasta junio, ahora piden ser incorporados a la planta orgánica funcional con plenos derechos acordados en el estatuto docente. Los docentes también resaltaron que es una necesidad que el programa continúe porque los chicos no están revinculados todavía a la escuela. Un servicio que informa más cerca. cerca. APSA informó baja presión en zonas de La Plata. La empresa comunicó que realizará trabajos para reparar una cañería en la intersección de las calles 47 y 20. En ese marco aclaró que la intervención podría generar baja presión en las zonas comprendidas por las calles 44 a 50 y de 19 a 25 mientras duren los trabajos. Además, la empresa aconsejó realizar la previsión del caso reservando agua y utilizándola para cuestiones esenciales. Para consultas o reclamos se pueden comunicar con el 0800-999-2272 o a través de las redes sociales APSA Oficial. La temperatura mínima para hoy en la región es de 6 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.